Cuentos de hadas españoles El hombre de jengibre Érase una vez una ancianita y su marido que vivían en una vieja casita. La pareja no tenía hijos, se sentían solos. Por eso, un día, la mujer decidió hacer un niño de jengibre. Querido esposo, hoy hornearé un hombre de jengibre. Lo preparó todo, mezcló cuidadosamente los ingredientes, amasó bien y moldeó un guapísimo hombre de jengibre. ¡Oh, qué hombre de jengibre más guapo me ha quedado! ¡Lo hornearé ahora mismo! La ancianita lo puso en el horno a hornear, esperó un rato y volvió al horno. Le hizo el pelo y la boca conglaseado. Los ojos eran de caramelo y los botones de cerezas. Una vez terminado, el hombre de jengibre pegó un salto. La mujer ¡Ah! se quedó de piedra cuando lo vio salir corriendo. ¡No me comas! Y huyó por la ventana. ¡Para! ¡Para! ¡Corre! ¡Corre! lo más rápido que puedas. Nadie puede cogerme porque soy el hombre de jengibre. La ancianita fue tras él, pero no podía atraparlo. Y el hombre de jengibre no dejaba de correr y correr. ¡Para! Mientras corría, una vaca lo vio. ¡Hueles a recién hecho! ¡Estás para comerte! ¡Me he escapado de una viejecita! ¡Y puedo escaparme de una vaca gorda como tú! ¡Estoy segurísimo! Y la vaca empezó a perseguir al hombrecito. Pero el hombre de jengibre corría más rápido. ¡Corre! ¡Corre lo más rápido que puedas! ¡Nadie puede cogerme porque soy el hombre de jengibre! La vaca corrió tras el hombre de jengibre, junto con la ancianita, pero no podían atraparlo. El hombre de jengibre no dejaba de correr y pronto se encontró con una cerdita en su camino. ¡Pareces muy rico! ¡Quiero comerte ahora mismo! ¡Tendrás que esforzarte, cochinita! ¡No puedes cogerme! ¡Me he escapado de una viejecita! ¡Me he escapado de una vaca y seguro que puedo escaparme de ti! ¡Corre! ¡Corre lo más rápido que puedas! ¡Nadie puede cogerme porque soy el hombre de jengibre! La cerda se unió a la viejecita y a la vaca en la persecución del hombre de jengibre, pero no podían atraparlo. El hombre de jengibre no dejaba de correr y mientras corría, una gallina lo vio. La gallina corrió tras el hombre de jengibre. ¡Eres ideal para picotear en la cena! ¡Te llevaré a casa para mis pequeños, señor jengibre! ¡Me he escapado de una viejecita! ¡Me he escapado de una vaca! ¡Me he escapado de una cerda! ¡Y puedo escaparme de ti, diminuta criatura! ¡Corre! ¡Corre lo más rápido que puedas! ¡Nadie puede cogerme porque soy el hombre de jengibre! La gallina corrió tras el hombre de jengibre junto al resto del grupo, pero no podían atraparlo. El hombre de jengibre estaba muy orgulloso de sí mismo. ¡Son lentas como unas tortugas! Después de un rato redujo la marcha y vio un río. Le daba miedo mojarse en el agua Cerca del río vio a una zorra bebiendo agua ¡Qué comida más rica para mi estómago! La zorra también corrió tras el hombre de jengibre ¡Eh! Espera, jovencito Podemos ser amigos, si tú quieres Era la primera vez que el hombre de jengibre oía algo así Estaba encantado Bueno, señora Zorra, acepto, pero con una condición Adelante, hombre de jengibre ¿Me ayudarías a cruzar el río? Sí, jovencito, ¿por qué no? El hombre de jengibre estaba aliviado Adelante, hombre de jengibre Sube a mi lomo, te ayudaré a cruzar el río El hombre de jengibre se subió al lomo Y justo antes de llegar al otro lado del río La astuta zorra lo lanzó al aire y abrió su enorme boca ¡Y zas! El hombre de jengibre cayó dentro ¡Oye! ¡Estaba riquísimo! Así es como terminó el hombre de jengibre.